perciben o no reciben mm. el pago de este bono, que es así principalmente es. por la eh, rebaja de la eh, tarifa. Así es, en exactamente. Gran, en el Gran Valparaíso. Hoy día la situación es compleja en Quilpue, en, eh, en Villa Alemana. Eh, no así en los recorridos de, por ejemplo, Valparaíso-Concón valparaíso, valparaíso o Viña del Mar-Valparaíso. Eh, claro. Lo más complejo se vive hoy día en la provincia de Marga-Marga, que son así los trayectos es. de... Francal blanca hacia eh, Valparaíso. Hoy por la mañana salieron algunos recorridos, principalmente sí. desde concón hacia el interior, sí. que la empresa Solimar, o la hacia este, como la conoce sí, la gente, pero lo que era ex fenur los recorridos 100, 125, están completamente paralizados desde las 5 de la tarde de ayer. Habló el Ceremia de Transportes de la región de Valparaíso, Matías Valenzuela, que señaló que estamos trabajando para regular pagos pendientes a los operadores que se arrastran desde el año pasado dialogando permanentemente con los gremios, los recursos están disponibles y estamos viendo la vía administrativa para salvar saldar esta herencia que se arrastra desde el gobierno anterior, en declaraciones a soychile.cl indicó que este martes continuarán las conversaciones, pero en esta ocasión, ahora en Santiago, es lo que dice el seremi de Transporte de la Región. Sobre la forma de afrontar la movilización, el seremi dijo que durante la hora punta de esta mañana se aplicaron medidas de mitigación para absorber gran parte del flujo a través del aumento de frecuencia por parte de EFE, y en particular con el uso de diferentes sistemas de optimización, como el doble vagón, y la inyección de trenes especiales. Bueno, tú saliste de tu automóvil además también en una labor social, día, Sandrito, a charlar a, a, a tus vecinas, ah, ahí sí, principalmente ah, las sí. universitarias que están ahí sí. en el sector. Y a mi vecina. Tengo una vecina <risa> que no tenía como hice. No llegaste ah, ni a turno, ah, ni ah, a turno. Sí, no, alcancé a llegar, <risa> no alcancé a llegar hoy día. <risa> Bien, hoy pero ya. entendemos tu preocupación por la Muchas comunidad. Muchas gracias, don Gianni Banchetti. <risa> y qué tremendo invitado. Y le vamos a preguntar también de este tema y de muchos otros temas aquí en la Radio Carnaval al subsecretario de Hacienda, don Juan Pablo Rodríguez Ollarzún. Y el principal tema que vamos a conversar hoy día es el proyecto de ley de reconstrucción nacional. ¿Cómo está, don Juan Pablo? Hola, querido Sandro, Yanni, un gusto estar acá en la carnaval. Como decía, Yanni es un ratito en casa, sí, marino, no. marino toda la vida, así que hablando de extranjero en la capital ya sí, pero eh, encantado muchas gracias por la invitación le gusta devolverse rapidito a, o, disculpe la pregunta se fue a, a recibir a, no estoy a, ahora bien no estoy viendo yo... Santiago desde, claro. el, desde el 9 de marzo desde el 9 de marzo Después, no se fue a ir a la moneda con el presidente Después, no pedí permiso me dijeron que no <risa> fal fal faltaban piezas <risa> Oye, ahora eh, eh, la verdad la verdad se ha dicho hay días que casi me quedo a dormir en, en Teatinos que es donde imagino. el ministerio de Hacienda claro. ¿cuánto yo, llevan? es un ritmo para los dos meses vamos para los dos meses el 11 de mayo cumplimos los dos meses obviamente un ritmo de trabajo bien intenso pero muy contento, muy honrado naturalmente por sí. el nombramiento del presidente viene de dirigir la fundación Piensa, lo conocíamos sí. ¿no? eh... casi casi 10 años dirigiendo Piensa, claro. fue una decisión difícil pero un honor que el, que el presidente confíe en uno para impulsar algo tan importante que era una de las dos promesas fundamentales de la campaña que también es lo que está detrás del proyecto de ley que es eh, reactivar Chile en un, en un gobierno de emergencia como se le llamó, con un desafío tremendo que, Efe, que no, fue, no fue fácil para tomar la decisión no fue fácil pero tampoco fue tan difícil porque a nuestro juicio hay mucho que hacer y eh, trabajar desde el Ministerio de Hacienda es naturalmente una, una gran oportunidad para hacerse cargo de una de esas emergencias que es la emergencia económica y que tiene que ver con la falta de pega la falta de empleo formal con que Chile dejó de crecer y como uno puede reactivar la economía para que haya más pega, más trabajo formal y en último término, Gianni Sandro más plata en el bolsillo de las personas. Hoy día eh, leía prensa más de 800.000 personas están sin trabajo. Así es, 800 850.000, 850. que, que es una que llevamos 38 meses consecutivos sobre los 800.000. ¿Cuántos es, meses? 38 meses consecutivos. No con, así es, con tasa de más de 3 años. Más de 3 años con más de 850.000 chilenos que buscan pega y que no encuentran, que esa es la tasa la tasa de desempleo, porque hay otros que no, que no buscan pega y son mayores de, de 18 años, ahí hay algo estructural que está pasando. La meta del gobierno es terminar nuestro gobierno con una tasa de desempleo, Sandro, del de 6,5%, es decir, pleno empleo en términos técnicos. Sin, que sin juicio Claro, es, es eh, la mejor política social, porque si uno logra que la gente tenga pega y esté bien pagada, la verdadera dignidad de la persona, a nuestro juicio, es esa es que si no te gusta tu pega, te están pagando menos, puedes cruzar a la empresa del frente, que te paguen mejor, tener un mejor jefe. Y, y eso se genera, a nuestro juicio, cuando cuando la economía está más boyante cuando está más activa, cuando hay más pega, cuando se reactiva la construcción. En general, los buenos momentos económicos de Chile es cuando el precio del cobre está alto, que hoy día lo está, eh, y cuando la construcción funciona ¿no? La construcción es muy importante para la reactivación económica. Leía en esta nota de prensa de un periódico de circulación ¿Sí? nacional respecto de los 800.000 que ahí me llamó la atención y ahora me llama más aún la atención que usted dice que 38 meses, más de 3 años con más de 800.000 personas Así es cesantes. Así es, no hemos podido volver a los niveles prepandemia eh, y para lograr el pleno empleo, la tasa que nosotros estamos buscando queremos generar 650.000, 600.000 nuevos puestos de trabajo. Esa es la meta de aquí Ajá. a cuatro años eh, para lograr esa tasa. Y hablaba esta nota de prensa respecto de que eh, todos estos proyectos FOSI y todo esto, de repente la gente ya no los toma tanto en cuenta. Uh -huh. ¿Ah? Ahí me imagino que también se va a ver qué está pasando con aquello. Sí, efectivamente. Nosotros, eh, todos los, los programas, los distintos beneficios, obviamente revisten o, o, o requieren de un, de un diseño permanente, de estar viendo que funcionen bien. Mm. Que la plata que al final, de repente, se sea mucho la discusión y que, que la plata que uno maneja como gobierno, y eso siempre es bueno repetirlo, aunque sea obvio, es la plata de cada uno de ustedes, de quienes nos están escuchando, es la plata de los contribuyentes, y siempre hay que hacer esfuerzos para que todos los subsidios que se entregan, como por ejemplo también eso, se entreguen bien, que la plata no se pierda en el camino y que funcione, ¿no? y que cumplan el objetivo para el cual están diseñados y eso es un esfuerzo permanente de todos los ministerios pero especialmente de Hacienda y en este momento de crisis es lo que busca principalmente este proyecto de ley de reconstrucción nacional, lo decía más un ratito con cerca de eh, 40 medidas en vivienda, en rebaja de impuestos, y me gustaría ir detallando algunas uh -huh. principalmente de claro. la de, la, de las más importantes Pero el, sabemos que el, el corazón de este plan Digamos, es la reactivación económica ¿Cuáles vienen a ser los ejes claves De este proyecto de ley de reconstrucción nacional Que tengo entendido? Entró la semana pasada al, al Congreso Entró la semana pasada al Congreso Esta es distrital, es decir, no funciona el Congreso Así que la próxima semana se sigue discutiendo En la Cámara de Diputados, Ajá. donde está radicado La Comisión de Hacienda Y también lo va a conocer la Comisión de Trabajo En algunos artículos y la Comisión de Medio Ambiente En otros artículos Para comprender el eje central, Gianni, del proyecto, hay que entender en una línea cuál es nuestro diagnóstico. Yo creo que quienes nos están escuchando les va a hacer sentido. Chile, a nuestro juicio, desde hace cerca de 10, 12 años, entró en un estancamiento económico, ¿ah? en donde dejamos de crecer a las tasas que nosotros que crecíamos en los famosos 30 años. Si uno se pregunta por qué Chile superó en parte importante la pobreza y porque fue capaz de reducirla del 50% al 10% al 8% que es más o menos lo, lo que tenemos hoy día según uno como lo mía es fundamentalmente porque crecimos en tasas en torno al 5% hoy día estamos creciendo desde hace 12 años al 2% promedio entonces uno dice, oye, estos son números de abstracción, no, no, no eso fue sacar al 40% de los chilenos de la pobreza y la gran meta detrás de este proyecto y de este gobierno en materia económica es dejar de crecer en torno al 2% y volver a crecer al 4%. La diferencia entre crecer hoy día al 2% y al 4% es exponencial. Si uno se planta, ya Anisandro, 60 años más adelante, dice uh -huh. se, si seguimos creciendo hoy día al 2% y, y extendemos eso por 60 años, el PIB per cápita de Chile se va a duplicar en esos 60 años. Si hoy día crecemos al 4% y mantenemos eso por 60 años, el PIB per cápita del desarrollo de Chile se multiplica por 8%. Esa es la diferencia de des al desarrollo del país entre crecer al 2% y al 4%. ¿Qué estamos haciendo para crecer? Llamamos a este proyecto de la reconstrucción nacional porque se vincula también con la reconstrucción, que es importante decirlo acá porque estamos en la región de Valparaíso, en donde hoy día existe un fondo de 800.000 millones de pesos para hacerse cargo de la reconstrucción. A eso el proyecto le suma 400.000 millones de para hacerse cargo tanto de esta reconstrucción como la reconstrucción de Biobío y del Ñuble. O sea, son recursos adicionales, digamos. Son recursos adicionales. 400.000 millones nuevos para hacerse cargo de las dos de las dos reconstrucciones. Y luego se establece una serie de medidas que buscan la reactivación eh, económica. Yo diría primero volver a tener competitividad tributaria. Chile es el único país de la OSD que en los últimos 25 años ha subido su impuesto de primera categoría, el impuesto a las empresas, donde hoy día es del 27%. El promedio de la OECD es 23%. 22% es la verdad la mediana, pero más o menos 22-23%. Lo que propone este gobierno es bajar ese impuesto gradualmente en cuatro años de 27% a 23%. Yo sé que quienes me pueden estar escuchando en la calle y dicen, oye, ¿eso favorece a los ricos? ¿Ah? Que es algo que se trata de instalar muchas veces. Nosotros en el gobierno no creemos eso. ¿Por qué no creemos eso? Porque es incorrecto nuestro juicio suponer que siempre el costo económico de un impuesto lo paga el que está obligado legalmente a pagarlo, en este caso la empresa como vivimos hoy día en una economía abierta, en donde es muy fácil mover los capitales, si es que la rentabilidad del capital, es decir lo que invierte el empresario, es poco gana poco con lo que está invirtiendo es muy fácil irse para otro lado y por lo tanto el costo económico de ese impuesto más que pagarlo el empresario lo termina pagando el trabajador porque no hay pega y ahí están los 850.000 desempleados de los que estábamos hablando antes, o lo termina pagando el consumidor porque se traspasa el consumo. Por lo tanto, nosotros tenemos la convicción de que si bajamos los impuestos y los volvemos al promedio de la OCDE, si no es tampoco volverse loco en lenguaje coloquial. Mm. Y por otra parte, simplificamos las regulaciones porque hoy día impulsar un proyecto de inversión se demora mucho en Chile. Vamos a ser capaces de que haya más inversión. Si hay más inversión, va a haber más crecimiento, volver al 4%. Si hay más crecimiento va a haber más pega y si hay más pega hay más plata en el bolsillo de los chilenos, esa es la lógica claro. que tiene el gobierno para impulsar lo que está impulsando. Dije una, pero hay otra con esto, yo sé que soy bueno para hablar con estos términos <risa> como el primer eje de a propósito de las pymes, hay una medida muy concreta, que es el crédito al crédito tributario a la contratación formal. Que lo que nosotros estamos diciendo como gobierno es usted empresa esto sí. no ha dado resultado nunca, ¿cierto? ¿no? no ha costado que el empresario contate gente a través de esto, Claro porque... hay, hay dos mecanismos en general uno el crédito tributario que es el que estamos impulsando ahora okay. o dos el subsidio directo al empleo Ya. ¿Cuál es la lógica detrás de lo que estamos haciendo hoy día? Que Es decirle a la empresa y a los trabajadores, mire, usted si tiene personas contratadas formalmente mm -hmm. entre 550.000 pesos y 840.000 pesos nosotros les vamos a dar un crédito, es decir, nosotros todos los meses cuando usted pague esos sueldos le vamos a devolver una parte. Por ejemplo, claro. si es que son 550.000 pesos le vamos a devolver el 15%, es decir, 81.000 pesos. Es decir, todas las personas que nos están escuchando, que tienen una pyme, que pagan ese tipo de sueldo aprobado el proyecto de ley, si es que tiene una persona contratada, por ejemplo, por 550.000 pesos, todos los meses se les va a devolver 81.000 pesos contra el pago de, del PPM, por ejemplo. Ah, o después, según distintas reglas de imputación, pero... Eh, ¿Qué estamos haciendo con eso? Asegurar el empleo formal. Mm. Porque se, se, en Chile hoy día se está destruyendo mucho empleo y tenemos un problema grave de informalidad. Entonces estamos inyectando en la caja de más de 230.000 pymes todos los meses eh, en régimen 1.400 millones de dólares, que es lo que cuesta esta medida de aquí al 2030 cuando esté funcionando operativamente de manera completa. Entonces, es una medida súper concreta para las pymes y que resguarda el empleo formal. ¿Y ha dado un, resultado? Lo que más da resultado a nivel de bajar la tasa de desempleo es el crecimiento económico. Si uno mira los eh, diversos estudios, por ejemplo, que miran Chile, de por qué Chile, cuando tenía buenas tasas de empleabilidad y todo, do, de, y, y de reducción de la pobreza, ¿dónde está el centro? Eso es en que el, el país crezca. Y por lo tanto, la gran receta para todo en Chile, y ese es el, el, el espíritu fundamental del proyecto, es crecer económicamente. Después, los incentivos uno puede ir viendo para qué funciona más, para qué funciona menos. Este en particular, más que para nuevas contrataciones, que ¿Eh? también, alguien puede decir, oye, mira, dado este incentivo, yo cuando forme mi cafetería y contrate a un mozo, qué sé yo, bueno, dado que tengo este incentivo, lo contrato, voy a que pase. Pero está pensado fundamentalmente en proteger al actual trabajador formal y establecer muchas penas a lo que está pasando mucho hoy día, Sandro, ¿Eh? que es la contratación en negro. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces a la gente le conviene, por diversos beneficios sociales, Eh, mentir es lo que gana pues, y se pone de acuerdo con su empleador entonces mire yo te pago el mínimo como yo te pago el mínimo tú te mantienes ciertos beneficios eh, claro. sociales eh, y eh, en el largo plazo es malo para él porque no tiene leyes sociales Obviamos imposiciones el empleador obvía las leyes sociales, entonces, el, el, el, las leyes sociales. el trabajador en el corto plazo gana más por el lado por así decirlo así miente y gana menos entonces nosotros con esto también estamos enfrentando eso cuando uno dice vamos a, a trabajar en mayor formalización estamos enfrentando esa pega sí. en negro generando mejores leyes sociales para las personas para que después tengan buenas pensiones por ejemplo y a los y a los empresarios estableciendo eh, penas graves cuando cuando quieran pagar en, en, en negro entonces no existen las balas de plata en esto mm. y por eso el proyecto es un conjunto de medidas eh, nosotros queremos reactivar la construcción pues, siguiendo el eje económico por ejemplo hoy día en chile yo sé que acá lo, los habitantes de esta región me van a me van a subir día uno camina por la región un día uno ve muy poca, muy poquitas grúas no Muy poca grúa, muy poca construcción, ah, sí. movimiento... Por ah, mi... Sobre sí. todo en esta comuna. Eh, en pre-pandemia, disculpe, ¿sabe ¿Sí? que Viña tenía 12 edificios aproximados en pre-pandemia, pre-estallado social, ¿Sí? estaba recién iniciando el tema de la política, y conté, entre Reñaca y habían como 12 constructoras que estaban... ¿Hoy día sale usted a Viña? Ya unas nada, si es que una. una... ¿Qué es lo que está pasando? Hay un stock en Chile de 100.000 viviendas nuevas que no se venden. No se venden, por distintas razones. está muy caras, la gente no tiene plata, los créditos hipotecarios están más caros. No se venden, hay 100.000. ¿Qué hace eso? Bueno, si yo no vendo, y, y hay, perdón, por otro lado, así como hay 100.000 viviendas que no se venden, hay, según las distintas estimaciones, entre 500.000 y un millón de personas que necesitan dónde vivir. Claro. Déficit habitacional. Entonces, por un lado tenemos stock, 100.000 viviendas que no se venden, y por otro lado tenemos... Pongámosle 750.000 personas que están buscando eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para reactivar la construcción? Que estas, que estas viviendas se vendan. Porque si se venden, los que se dedican a construir, tienen que construir nuevas viviendas, porque son más de 100.000 los que están buscando. Claro. Entonces, hay que lograr desde la política pública, generar los incentivos para que este stock de 100.000 viviendas baje. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Por ejemplo, eh, eximir de el pago de IVA en la venta de viviendas nuevas durante 12 meses para que el precio de estas 100.000 viviendas baje ¿sí? y, y, y se puedan vender algunas. Extender el beneficio del DFL2 en determinadas condiciones para las personas naturales y para las personas jurídicas. Fuera de la ley, estamos modificando la ordenanza general de urbanismo y construcción para establecer, se está estudiando una serie de reglas que permitan Eh, destrabar también reglas que a veces son muy costosas para la construcción esa película en conjunta lo que nosotros creemos que va a pasar es que una parte importante de estas 100.000 viviendas se van a vender en consecuencia las constructoras van a empezar a construir proyectos nuevos van a contratar mano de obra para esas construcciones estimamos del orden de 150.000 200.000 empleos que se han perdido como tú bien decías Sandro luego de la pandemia producto del decaimiento del sector de la construcción y eso pues empieza a echar a andar la economía. Eh, y la base, como decía al principio, si uno mira cualquier momento exitoso de la economía chilena, es precio del cobre alto, como está hoy día, hoy día estamos a un precio alto, y la construcción bollante. Y eso es lo que estamos buscando, por ejemplo, también, ya ni para para reactivar económicamente Conversamos Chile. Conversamos a esta hora de la tarde, señora caballero, 13 horas una de la tarde con 38 minutos con el subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez Oyarzún sobre el proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social. Disculpe que le haga una consulta porque mire, yo estaba leyendo y leí hoy día un republicano, dice deshonestidad intelectual de la oposición al exponer supuestos recortes el diputado Benjamín Moreno, jefe de la bancada republicana, planteó a la prensa, abro comillas, hay una sobrereacción de algunos sectores que ven la oportunidad de aprovecharse políticamente, cierro comillas, agregando en un párrafo más abajo, yo lo dejé anotado, nosotros entendemos la importancia que tiene Junaed, por ejemplo, para cientos de miles de familias, por lo tanto no se va a terminar, cierro comillas, se ha hablado de muchos recortes. hoy día inclusive vi algunos eh, de cultura, varios de repente eh, se ha sobrereaccionado no es tan así, veía un tema del patrimonio de la, de la humanidad para valparaíso también, ¿cuánto de verdad hay en aquello eh, don Juan Pablo? Lo primero que tenemos que comprender para entender qué es lo que está impulsando el gobierno, es que Chile tiene una situación fiscal compleja sí. la billetera de Chile está compleja. Lo entiendo. En la administración anterior se adquirió deuda por más de 40.000 millones de dólares, lo que ha hecho que hoy día la deuda bruta de Chile, perdón los tecnicismos, sea en torno a 157.000 millones de dólares, que lo que hace en la práctica es que todos los años chi Chile pague solo en intereses de la deuda en torno a 4.000 millones de dólares. Chile se está acercando preocupantemente a lo que los economistas llaman, yo no soy economista, soy abogado. Así es. Límite prudencial de la deuda, que es 47 45 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto. Hoy día estamos en 41.7, pero si uno mira la evolución de Chile, Chile no hace más que aumentar el gasto, disminuir su ingreso y como en cualquier casa, si uno gasta más de lo que ingresa, la solución es salir a endeudarse. No. Y eso es lo que venido haciendo Chile sistemáticamente. Solo para cerrar la película y voy a de lo, los ajustes lo, y lo que ha sido claro. polémico esta semana. En los últimos 16 años... Chile ha tenido metas fiscales deficitarias. Es decir, Chile dice, yo voy a gastar más de lo que me ingresa. Aún así las incumple. Por ejemplo, los últimos tres años el incumplimiento fue eh, especialmente intenso y eso hace que uno, como Ministerio de Hacienda, como gobierno, tenga que ser especialmente cuidadoso en el cuidado de los recursos públicos y buscar, conecta con el proyecto de ley, la única solución estructural, que es que Chile vuelve, va a crecer. Porque si uno crece, también tiene más recaudación y mm. se genera un círculo positivo. Entonces, estructuralmente hablando, la gran solución también para el tema de los ingresos fiscales, es, es la recaudación. Con, complemento esa película y voy a los oficios. Nosotros tenemos un diagnóstico político, naturalmente, como, como gobierno entrante. Y es que estos 10 años de, de decadencia o estancamiento de Chile se debe a malas decisiones que se han tomado. De aumentar los impuestos, de aumentar las trabas regulatorias y de gastar más de lo que se tiene. Y por lo tanto, nosotros creemos que hay que poner orden en la casa y ser honestos con la ciudadanía y tender a gastar lo mismo que nos ingresa. Y esa es la gran meta en esta materia en cuatro años de gobierno, que es lo que se conoce como la convergencia fiscal. A eso es a lo que apuntamos en cuatro años y lo que hoy día estamos tomando en materia de contención del gasto es buscar esa convergencia fiscal. Para nosotros, los denominados ajustes no son recortes de beneficios sociales, sino que lo que buscamos es recortar corrupción, ineficiencia, amiguismos, pitutos, malos diseños, que hacen que la plata se pierda en el camino, y en consecuencia los beneficios sociales sean menos. Ese es el espíritu que está detrás detrás del ajuste. Y vamos a cumplir con la promesa presidencial de no cortar beneficios sociales. En materia de Junaed, para graficarlo con un ejemplo, yo le transmito tranquilidad absoluta a una y cada una de las personas que nos están escuchando, que no se va a cortar la alimentación del plan de alimentación escolar para los niños de Chile, que es una política pública completamente deseable y todo lo contrario, lo que uno es que más niños de Chile accedan a más y mejores raciones de alimento. Lo que hace el oficio circular, que se filtró el viernes y que y que habla de, yo, yo comprendo que es una palabra que llama la confusión, descontinuar mm. el plan de alimentación escolar, es un descontinuar en sentido técnico en base a una comisión estructural para el gasto público que convocó el ministro Marcel, que cuando utiliza la palabra descontinuar, perdón, lo técnico, se refiere a eh, reformular el diseño de la política. Porque hay que distinguir la política pública del beneficio que entrega. Y obviamente que a nivel de programa hay muchos espacios para hacerlo mejor. Solo para graficarlo en la Junaef, Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del año 2019, estableció que en un determinado programa de Junaef, por cada ración de alimentos se estaban pagando 12 millones y medio de pesos. Eso es inaceptable, ¿no? Okay. Sí, sí. Porque ahí se está perdiendo plata. Ahí alguien se la está llevando, perdón lo coloquial. Entonces, si nosotros queremos más raciones de alimentos y mejores, tenemos que hacer que las licitaciones estén bien hechas, que nadie se lleve la plata en el camino, que los proveedores no se repartan chile Tenemos que hacer las cosas bien. Mm. Y es, ese es el objeto de este circular en particular, que lo que hace con esto término es iniciar el proceso de formulación presupuestaria para el año 2026 2027, perdón, es decir, genera una interacción con los ministerios correspondientes, acá no hay ninguna decisión tomada todavía, que termina el 30 de septiembre con la presentación de la ley de presupuestos y luego con la aprobación eventual de esa ley en el Congreso. Eso es recién lo que está pasando, por ejemplo, en lo que se ha conocido o que se ha filtrado en torno a estas circulares. Okay. Es decir, hay, hay, hay un inicio de una conversación con cada uno de los ministerios que luego se traduce en un proyecto de ley el 30 de septiembre y luego lo discute el Congreso. Así que yo, en este caso en particular, transmito tranquilidad y en general explico que para el gobierno, donde está tratando de ajustar para cuidar la plata de los chilenos, no es para recortar beneficios, sino que es para combatir la corrupción. Subsecretario, me dice que lamentablemente se tiene que eh, se, se tiene va. que ir, la agenda está apretada. Ha okay. tenido mucho eh, rechazo este proyecto en la oposición, lo hemos visto ya en las reacciones que han tenido distintos eh, distintos parlamentarios. Eh, ¿Por qué este proyecto es importante hoy día para Chile, y que llegue a buen puerto y que se apruebe hoy día en el Congreso? Yo creo que hay una, co una cohesión parlamentaria importante respecto del proyecto. Hemos logrado que eh, bancadas que no son oficialistas, como la del PDG, se sume a la idea de legislar. También que bancadas como la de la democracia cristiana, a diferencia de lo que decían al principio, también hoy día manifiesten expresión de querer conversar de modo tal de quizá sumarse a votar en, en, en general o aprobar la idea de legislar. Y por lo tanto, yo veo eh, un, una coalición amplia en el Congreso empujando esto porque es uno de las campañas electorales... Eh, había muchos grupos, no solo el presidente cast que estaban empujando lo mismo, Yanni, que es tu pregunta de por qué es importante este proyecto es importante porque es más que un proyecto es una invitación a volver a soñar un Chile que progresa un Chile que tiene perspectivas de desarrollo un Chile que crece en función de su potencial, un Chile que genera empleo, un Chile que uno piensa que sus hijos y sus nietos van a estar mejor que es lo que pensaban nuestros padres y nuestros abuelos, que tenían optimismo en un Chile que lento pero seguro avanzaba. Ese camino, muy lamentablemente, a nuestro juicio en base a más impuestos, más regulaciones e irresponsabilidad fiscal, lo perdimos. Y lo que hace este proyecto es tratar de recuperarlo, volver a poner el buque en la dirección correcta, porque el crecimiento económico no es una abstracción, es más empleo y es más plata en el bolsillo de las personas. ¿Cabe la posibilidad que de estas 40 medidas quizás algunas sean retiradas y comiencen a discutirse por sí solas y no que se engloben, digamos, en un solo proyecto además también, su secretario? El, el proyecto tiene sentido porque son muchas las dimensiones, la fiscal, la certeza tributaria, la recuperación económica, y por lo tanto tiene sentido como un todo. Lo que no quita, obviamente, que un parlamentario legítimamente pueda aprobar una parte, claro. rechazar otra, porque se discute cuando se discute en particular se vota artículo por artículo lo van a ver distintas comisiones y por lo tanto el proyecto para hacer frente a este gran objetivo tiene sentido que se vote como un todo. Perfecto. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, aquí con nosotros en Carnaval FM, no me cabe la menor duda que en su primera de muchas visitas durante su periodo junto al presidente José Antonio Casos Secretario, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en Carnaval. Muchas gracias querido Yanni, muchas gracias querido Sandro, saludos a todos muy quienes amable. nos escuchan en la Carnaval, un gusto y síganme invitando porque encantado que vuelva. Ah, aquí lo vamos, vamos a estar gracias. esperando gracias por claro, darse el tiempo de <ríe> venir desde el Palacio de la Moneda sí. a la Radio Carnaval, la FM que más se escucha Max Mucho éxito con nosotros aquí en Carnaval